Daniel, ¿cómo andás? Buen día.、Eh, agradezco, como siempre, la comunicación. Sí, es un panorama complejo, complejo en un tiempo complejo,、eh, donde, bueno, se juegan muchos intereses, claramente. Tenemos las elecciones el, el, el día domingo. Y bueno, y cada uno cumple、eh, su rol, digamos, ¿no?、Eh, es el caso de nuestra seccional, de nuestro gremio. Nosotros estuvimos, ahí hablabas de auxiliares, estuvimos el día de ayer,、eh, antes de ayer, perdón, estuvimos en el Consejo Escolar、uh -huh. eh, haciendo algunos reclamos puntuales.、Eh, tenemos alrededor de 20 compañeros, compañeras,、eh, auxiliares que no, no cobraban、eh, en algunos casos、eh, su sueldo entre 3, 4 y 5 meses.、Eh, Bueno, hicimos el reclamo y una asamblea en el Consejo Escolar.、Uh -huh. Y, y b、bueno, u el n o y e día de ayer nos dirigimos,、eh, porque de esa asamblea surgió la necesidad de, de, de profundizar un poco más el reclamo, y nos fuimos directamente a Recursos Humanos en, en Provincia.、Uh -huh. eh, donde b u e nos recibió el, el funcionario a cargo, no recuerdo el nombre en este momento, te pido disculpas por esto.、Uh -huh. eh, Y bueno, le trasladamos todas las, las inquietudes, digamos, esto, esto que es real, que los compañeros、eh, tienen obligaciones, tienen que, mucho s que pagar alquiler, tienen que subsistir, vivir,、mm. y que、eh, había compañeros y compañeras que no venían cobrando. Bueno, él lo que, lo que planteó es que, que, se debía, que estaba todo cargado, pero que se debía a. En algún punto habló de errores administrativos, de, de, en algún otro punto habló también de.、Eh, Que las cargas no estaban、eh, hechas como correspondía. Bueno, nuestro secretario general, junto con un equipo,、eh, luego ingresaron y se pusieron a trabajar sobre los casos actuales, digamos, como、sí. para, para que no quede ningún, ningún gris, digamos, ¿no es cierto? Claro. claro. ¿Hubo algún compromiso de r e s o l e r p o no cobrar tu salario por cuatro o cinco meses,、eh, cuando pagas un alquiler, cuando sostenes una familia, cuando tenés un salario muchas veces que está ahí、eh, tratando de alcanzar la canasta básica, se hace difícil. Les ha pasado también a los trabajadores de Lupa que hasta tuvieron que apelar a la solidaridad de los compañeros para cargar hasta la sube para llegar al lugar de trabajo.、Eh, ¿Hubo algún compromiso de respuesta urgente a este tema? Sí, hubo, hubo un compromiso de, de, de parte del funcionario provincial、eh, de, que, bueno, de que se iba a, a abonar o por complementaria o ver la forma de generar que sea lo más rápido posible el, el pago. Estaban trabajando en ello,、eh, pero bueno, claramente.、Eh, No estaría siendo suficiente, por lo menos si no lo tendríamos que haber movilizado, ¿no es cierto?、Claro. Eh, si si la tarea de, de, de recursos humanos de p r o v i s c i a hubiera sido la que corresponde, digamos, ¿no?、Sí. Eh, nosotros vamos seguramente a, a esperar que, que esto se realice de, de, lo más pronto posible y, bueno, y si no, tomaremos las medidas que, que, que el gremio crea pertinentes, ¿no es cierto? Sí.、Uh -huh. Ustedes vienen acompañando también a los trabajadores de la UPA, la Unidad de Pronta Atención de Cuartel Quinto Moreno. ¿Cuál es la situación de ellos? Ellos que también estaban bastante、eh, precarizados y que tuvieron una lucha importante sobre la situación de la falta de pago en los salarios. Sí, también hubo.、Eh... También hubo conflicto ahí.、Eh, teníamos una jornada el día de hoy,、eh, también en La Plata, pero bueno, por diferentes motivos tuvimos que, que, que suspenderla.、Uh -huh. Pero tuvimos,、eh, la semana pasada, si no me equivoco, el lunes estuvimos con ellos, el, el día municipal estuvimos acompañando.、Uh -huh. eh, y bueno, ahí hubo como varias aristas, digo, o se hablaba de maltrato de parte del director. Eh, que estaba a cargo de Lupa y de, de su equipo, maltrato, destrato,、eh, algunos hechos、eh, de violencia, digamos. Y el, y el director de, digamos, del Mariano Lucía de la Vega、eh, acompañó esa asamblea de trabajadores y de gremios、mm. y, y tomó la decisión de apartar a este funcionario、eh, del cargo de, de, de Lupa.、Mm. Y en lo pronto sería él quien, con un equipo, quien, quien seguiría hasta, hasta, ver, hasta sumar a alguien, digamos, a, a, ese, a un nuevo integrante, digamos, un nuevo director, a ese. A cual, digamos. Le contamos a quien no conoce、claro. que la unidad de pronta atención, ubicada en Cuarto y Quinto, depende del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ¿no? El Hospital Provincial. Ah, tal c u a Así de, es. De Moreno. Así es, así es. Depende directamente.、Eh, me parece que es una, una, una decisión lógica.、Eh, uno. A ver, él ahí planteaba que tenía una mirada、eh, de cómo debería trabajarse, de cómo, de cómo apuntar todo, y, y más teniendo en cuenta que venimos de, de una pandemia en la cual todavía no hemos terminado, digamos, estamos en ese proceso, pero digamos,、eh, estas situaciones, la verdad es que, que, que no, no, no, puede, no podía sostenerse. Hubo denuncias de trabajadores, eh, eh, tanto, eh, digamos, formales, hechas en el Mariano l u c i a de la Vega,、eh, y. Y bueno, y así es que llegamos a este, a este punto, digamos, donde、eh, bueno, fue apartado el, el funcionario.、Uh -huh. Última, Raúl,、eh, y como siempre te agradecemos este ratito. Est hace cuatro años que los salarios vienen perdiendo contra la inflación. Los dos últimos, bueno, el gobierno de Camión fue un desastre para el sector de los trabajadores, sobre todo estatales, pero los trabajadores en general, los trabajadores informales. Y la promesa de este año fue que los, a principio de año, que este año iba a ser el año en que los salarios le iban a ganar a la inflación. ¿Qué pasa con las paritarias de los municipales en Moreno? ¿Están empardando? ¿Están perdiendo? Y a Susi, te tengo que ser sincero.、Uh -huh. eh, tengo que dar una, una respuesta no política.、Uh -huh. La respuesta es para, para mí: nosotros hasta hoy、eh, no empardamos, perdimos nuevamente.、Uh -huh. eh, hemos firmado, ATE no ha firmado, afirmó en disconformidad un 32%. La realidad es que ese aumento ya, ya digamos, lo comió la inflación.、Uh -huh. Eh, ahora tenemos el día de mañana una mesa paritaria nuevamente, la cláusula de revisión que, está,、eh, que fue firmada en, en, en esa reunión paritaria ya hace unos meses.、Eh, y bueno, tenemos expectativa: la expectativa es que, que nos queda un tercer tramo de 8% y que en esta. Que más o menos nos acerque a la inflación.、Eh, lo mínimo que podemos estar, eh, digamos, eh, pidiendo, nosotros entendemos que tiene que ser el 15%.、Eh, como, quien diría, como diría algún dirigente, por ahí hay tiempo para bajar ahí. Pero necesitamos. Por lo menos acercarnos a la inflación. El 32%、eh, ya fue devorado por la inflación.、Uh -huh. Así que en ese sentido estamos convocando a los trabajadores y trabajadoras municipales a una asamblea a espera de ver el ofrecimiento del Ejecutivo. Porque ya hubo una, una reunión anterior donde este, querían escuchar las propuestas de los, de los gremios y el Ejecutivo no llevó propuesta. s、uh -huh. En esta del día de mañana. Entendemos que van a hacer una propuesta y ojalá que podamos trabajarla y llegar a, a un punto intermedio donde, como bien decís vos,、eh, el salario no sea comido por la inflación. Bien, Raúl, te agradecemos este ratito y quedamos atentos a lo que suceda en esta nueva reunión. Estamos atentos, esperemos que, que, bueno, que el Ejecutivo entienda y también, como bien decías vos, h a c í a referencia a que el, el presidente.、Eh, o Desde el gobierno nacional se planteaba que había que empatarle por lo menos a la, a la inflación. En ese, si el gobierno municipal va en ese sentido, debería de, de sumar varios puntos más a, a este 32% que, que, que, bueno, que tenemos por ahora.、Uh -huh. Raúl, gracias, un abrazo grande. Gracias por llamar, un abrazo para todos.